lo clavo. Desde luego que sí, <ríe> lo clavo el Sí, sí, sí. Eh, da, Luis Eduardo, aunque la importantísimo que ha ahí, para pero, pero ha aportado muchísimo la muchísimo cultura para la al cultura, cine, a la, veis, la música, a todo. Un un hombre polifacético, un hombre casi del Renacimiento. Sí.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 que los medios de defensa corporales eran prácti prácticamente los mismos, es decir, una mascarilla, y, ¿Sí? y comparaba imágenes, sobre todo de los sanitarios, una mascarilla. Nos con, hemos defendido casi de 1914, igual que entonces. con mascarilla, y, y a día de hoy seguimos con las mascarillas. Bueno, acordaros decir, del, de, de la película Trece Monos.